Como todos los años, esta semana eh, nosotros este, la dedicamos a los inmigrantes. El día 4 de septiembre, ese día es realmente el Día Nacional del Inmigrante. Entonces hacemos este, una misa en la Catedral eh, en homenaje a todos los, los inmigrantes que ya no están eh, entre nosotros. Y el día 5 que es sábado, es el acto um, de todas las colectividades que comienza con el acto protocolar donde se presentan las banderas de, de los 17 países que conforman nuestra asociación. Uh -huh. Así que con más razón este, festejamos eh, este Día del Inmigrante porque la, nuestra comunidad de, de inmigrantes ya es muy amplia, cada... Cada año está creciendo más, por eso mmm, creemos que es muy importante poder conmemorar este día en homenaje a todos aquellos inmigrantes que han venido aquí a nuestra zona de, de Viedma y Patagones, de la comarca. Porque Para rendir el, el homenaje, justamente con toda esa parte histórica que desde hace 200 años ya han venido los primeros inmigrantes. Y algunos que se han quedado y otros que vinieron este, llegando han conformado esta gran... Este, y comarca este, donde han trabajado con esfuerzo y con dedicación para conformar lo que es eh, actualmente este valle inferior de Río Negro y también de la zona de Patagones ¿Eso va a ser el día sábado a partir de qué el acto? Eh, el acto comienza a las eh, 17 horas que es eh, la parte protocolar con la presentación de las banderas, los himnos, la entrega de los certificados de, de parte de migraciones para los eh, inmigrantes con 40 años eh, de residencia en, en nuestra zona. Y, eh, por supuesto, que también eh, está el patio de comida. Sí, pero antes del patio de comida vamos a terminar con... el <coughs> Con, el, este, con la celebración o, o el homenaje que le hacemos a los <coughs> ay, perdón, a los inmigrantes, después del acto protocolar, está la parte artística. Que, que es la presentación de danzas, de cantos, de, de música de las distintas colectividades que van a hacer esa representación es un, eh, es un acto muy lindo, muy colorido y donde a través de las danzas y la música se conocen también las raíces y la cultura de cada país ¿Y el patio de comida el domingo? Y el patio de comida es el domingo en el Dante Alighieri. Ahí también invitamos a todos que participen porque es, una, es un momento muy lindo donde distintas colectividades presentan los platos típicos de cada país. Hay nueve participantes y se va a desarrollar Durante toda la tarde también, para que los que se quieran acercar, eh, los que quieran comprar, los que quieran participar, pueden este, acercarse, pueden pasar toda una tarde, que es una tarde totalmente diferente de otras tardes o otros domingos este, aquí en Viedma. Pueden llevar su mate, pueden participar, este eh, con lo que les agrade mostrar también, están invitados y también va a haber danza y va a haber este, cantos eh, para compartirlo con los que nos vayan a, a visitar, así que yo creo que es importante y como que esta ya participación es algo tradicional en nuestra ciudad uh -huh. eh, Desde que está conformada esta asociación ya van a ser 20 años y todos los años estamos conmemorando y, y ampliando este, eh, nuestra asociación. Eh, no nos olvidemos que también... Tenemos la Plaza de los Inmigrantes, que yo siempre resalto esto, porque la Plaza de los Inmigrantes no es una plaza común, que todas son muy lindas, pero nuestra plaza es una plaza temática. ¿Por qué digo que es una plaza temática? Porque están este, representadas las 17 colectividades con sus banderas. Las banderas son importantísimas, como es muy importante la bandera nuestra, la bandera argentina, que cuenta de nuestra historia y de nuestras situaciones que se vinieron desarrollando políticamente. Así también todos estos países que conforman este, eh, la plaza están las banderas que cuentan su historia, su, su este, costumbre, su este, tradición, por eso están flameando los 365 días del año. Así que para Viedma yo creo que es un orgullo y yo como integrante de la Asociación de Colectividades también me siento orgullosa por tener esta plaza y donde están representadas estas colectividades. Si quieren sumarse a alguna otra colectividad están están invitados. El espacio es muy amplio, lo importante es que se acerquen y que participen. Todo lo que puedo decir para el Día de los Inmigrantes. Y a todos los inmigrantes les deseo un feliz día.